cnqradio.com con notas exclusivas la verdad que es difícil de, de, de explicar lo que realmente uno, uno siente primero entrando al estadio en, en la fiesta inaugural y después en la convivencia de área dentro y fuera de la villa no este, la verdad que es una cosa in, increíble, única yo lo miro hoy eh, lo, los preparativos de de, de Londres a, a pocas horas de de la fiesta inaugural y se me viene un montón de recuerdos. Estábamos nosotros todavía en entrenando en Buenos Aires antes de una Olimpiada y viendo cómo, cómo van tomando color, cómo van tomando forma los estadios, la villa olímpica, los preparativos y, y, y deseando ya, ya llegar a al lugar donde se van a jugar las, las olimpiadas para empezar a disfrutar todo eso, ¿no? La verdad que es una cosa única. Y nada, hablando con, con muchos de los chicos que, que ya están en Londres, que mandan mensajes o email, la verdad que eh, les digo, siempre les digo lo mismo, ¿no? Bueno, primero que lo disfruten, lo disfruten porque es una cosa eh, única. Y después obviamente el, el tema de vole, ¿no? Pero creo que ya el hecho de estar eh, haber llegado, eh, participando, sí. Participando, haber llegado y estar ahí con, con los atletas de todas las disciplinas del mundo es algo, algo realmente increíble. A mí, por ejemplo, en Atlanta 96, fuimos a la fiesta inaugural, entramos al estadio, dimos la vuelta para saludar al público, para mostrar a la, la delegación argentina, y una vez que llegamos al lugar donde nos tocaba esperar para ver toda la fiesta, lo vi a la izquierda, a la izquierda mía estaba Roger Federer. Fuimos, sacamos una foto y, y la tengo ahí guardada como uno de los recuerdos más lindo de mi carrera, ¿no? Estar al lado del de mejor tenista de la historia en, en un juego olímpico, tenerlo eh, al lado mío, a metros, es algo, algo increíble, ¿no? Y después vimos en, lo, en los almuerzos o en las cenas o mismo que por la vista, te cruzas con, con un montón de deportistas, no solo de, del mundo, no, de la Argentina eh, nosotros nos juntábamos eh, en, en Sydney a tomar eh, en Sydney o en Buena Atenas con los chicos de Vázquez, ¿no? Con, con Oberto, este... Estaba allí en también, nos juntamos a, a tomar mate, a charar un rato de cómo las expectativas de, de los partidos, de cómo iba siendo el torneo, de vimos acá, vivimos acá, vayan a conocer. La verdad que ya se ve una, una gran familia. Creo que una de las cosas que tiene el Argentino es que es, es muy cálido con el resto, ¿no? por eso siempre quizás sobresale un poco más que, que el resto de los países. Lo escuchaste antes en cnecuradio.com 2.0